Eh, estuve participando en Mujeres Economía Popular eh, y cooperativismo eh, estuvo interesante porque se se plantearon como dos corrientes diferentes una que plantea el trabajo eh, como autogestivo no y que eh, donde se guardaban la mayoría de los artesanos eh, las personas que eligen el cooperativismo no eh, las cooperativas de profesionales eh, un montón de cooperativas nuevas ¿no? están surgiendo y por otro lado lo que es la economía popular, propiamente dicha, que en la mayoría de los casos está representada por trabajadores que fueron, eh, digamos, encuadrados en una cooperativa para realizar trabajos de servicio, ya sea de limpieza de calles, de limpieza de arroyos, y que claramente tienen dos perfiles totalmente distintos, que entonces en un momento parecía que la dualidad era trabajo cooperativo sí, trabajo cooperativo no, uh -huh. eh, porque algunos lo veían como eh, que el trabajo cooperativo era... Sobre todo otros grupos de trabajadoras que lo veían como como precarizante. Y mientras que las autogestivas decían, no, nosotros elegimos esto, eh, es como casi una forma de vida. Otra de las cooperativistas lo que contaba de su experiencia es que eh, tienen un taller de, de, de textiles, que antes eran eh, una empresa, digamos, eh, ...una empresa común, capitalista común... Este, ...y que estaban recontra explotadas... ...y que ellas tomaron la fábrica y eh, ahora tienen un taller propio... ...entonces entre todas tenían un, un sector más de la fábrica... ...que era la guardería... ...entonces le, le pagaban a algunas compañeras que eran maestras jardineras... ...porque cuidaban los chicos de todas... ...y que ellas cobraban exactamente lo mismo que el resto de la producción... Claro. ...entendiendo que quien desarrolla tareas de cuidado... Tiene que tener exactamente los mismos derechos y accesos que el resto de las trabajadoras. Qué bueno. No, la verdad que estuvo súper interesante. Bueno, ¿y cómo estás viviendo el encuentro, además de, de este momento que es el taller? La verdad que es re bien. <risa> es es muy, muy lindo todo. Está desde ir caminando por la calle y ver que estamos llenas de mujeres... Eh, Este, y que incluso te sentís empoderada en la calle, digamos. Uh -huh. Que que no estás sola en ningún momento, este, como te pasa en otras otras veces, que por ahí tenés miedo de caminar por ciertas calles. Acá no pasa eso. Uno se siente que puede andar libremente por todos lados. Que somos 70.000. Que somos 70.000 y la verdad que es re loco porque uno no debería sentir miedo de caminar por ningún lado en realidad. Uh -huh. este, así que me imagino que así se sentiría si, si estuviéramos en, un, en una sociedad... En, Por lo menos no tan patriarcal, así que no es espectacular y bueno las, los eventos culturales también ¿no? La uh -huh. verdad que son muy buenos.